Mi en Casa, episodio 361 Muy buenas, bienvenidos a este episodio premium de esta semana Voy a hablar del ejercicio del paseo del oso Voy a enrollarme muy poco Porque lo mejor que podéis hacer es ir a migimencasa.com barra oso O en migimencasa.com en las pestañas en la primera la de podcast vais a ver un icono de un oso el episodio 361 dadle ahí que tenéis esto y vais a tener ahí el vídeo y es un vídeo breve de dos minutitos que como se suele decir una imagen vale más que mil palabras y en este caso pues tenéis el vídeo mejor aún bien simplemente quiero comentaros algunos detalles eh, importantes si tenéis problemas de muñecas tenéis problemas de espalda sobre todo a nivel dorsal os invito a que incluyáis este ejercicio de movilidad ya sea entre pausas trabajando o simplemente en el calentamiento de vuestro entrenamiento es algo muy sencillo bien, ¿cómo hacemos este ejercicio? nos ponemos a gatas, a cuatro patas y levantamos las rodillas simplemente eso, no penséis en nada más y nos ponemos a caminar por la habitación o por donde estemos que <ríe> hacéis unos cuantos pasos y si veis que se os empieza a cargar la muñeca en los hombros o lo que sea, paramos este detalle es importante no se trata de ponerse a hacer el, el este movimiento, este ejercicio de trabajo del oso, de, de paseo del oso, hasta que aguantemos, hasta la extenuación y hasta que estamos muy cargados. No, ¿vale? Es un trabajo de movilidad. Simplemente vamos a exponer un poco a nuestro cuerpo a esta postura nueva, por decirlo de esta manera. vale Las muñecas a que tengan ese trabajo de compresión también en la espalda y los brazos. Y digamos que va a ser como un soplo de aire fresco para esas estructuras, sobre todo si os digo, tenemos alguna molestia, ¿vale? El primer día podemos hacer eso, al rato por la tarde repetimos y ya está, ¿vale? Y con hacerlo dos o tres veces al día es, es suficiente, ya os digo, no buscando ir mucho más allá ni que se carguen mucho los brazos. Cuando lleveis varios días, la idea es que cada vez consigamos elevar el culo más, es decir, si yo me pongo a andar a cuatro patas y tengo separados, por poneros un ejemplo, los donde apoya los pies, donde apoya las manos, digamos que lo separa un metro y medio, pues vamos a intentar acortar esa distancia. Es decir, al elevar el culo, las manos van más cerca de los pies, ¿vale? Por ejemplo, un metro, por deciros algo. Lo vais a ver mejor en el vídeo. Entonces, vamos elevando el culo. ¿Qué pasa? Que cuando apretamos con la muñeca también lo que va a ser va, va a incluir un poquito más de flexión y lo que va a hacer va a ser que nos va a estirar la muñeca pero además trabajando a compresión o sea trabajando con el peso de nuestro cuerpo con lo cual lo que os he comentado muchas veces no sólo trabajar la flexibilidad sino también trabajar algo de fuerza en ese rango de movilidad en ese estiramiento por decirlo de esa forma y eso es donde sobre todo vamos a notar pues eh, estos beneficios a nivel de molestias y tal obviamente si por lo que sea Eh, está desaconsejado que hagas este ejercicio pues no lo hagas, pero si no tienes ningún problema y tienes algún problemilla de, de muñecas que no se termina de resolver, molestias zona dorsal sí que te invito a que lo pruebes no va a ser algo inminente a veces sí, vale a veces funciona en un par de sesiones, a mí personalmente joder, enseguida me ha, me ha mejorado pero introducirlo poco a poco y luego ir avanzando, ya os digo, elevando bien el culo y luego pues hasta que nos sintamos cómodos yo ahora mismo llevo haciéndolo un par de semanas y si me esfuerzo un poquito, sí que llego a los 100 pasos, ¿vale? Haciendo el oso, Va bastante recorrido, no sé si son 100 metros o así. Pero no se trata de eso, es decir, de hecho forzando llego a 100, pero cómodamente llegaría a 70. Los primeros días hacía 30 pasos y ya está, ¿vale? Pero para que tengáis una referencia, es decir, si tú el primer día haces 10 pasos sin cargarte, perfecto, ¿vale? No se trata de que hagas 30 ni 50 ni nada. Simplemente, como decía, es movilidad. Es simplemente exponer un poquito el cuerpo, nuestras estructuras a ese patrón de movimiento nuevo ya está. Bien, pues simplemente eso, te invito a que lo a que eches un vistazo al vídeo y que incorpores este ejercicio. Si no tienes ninguna molestia, puede estar bien incorporarlo eh, para desentumecernos un poco si estamos mucho tiempo sentado o simplemente para eh, en el calentamiento, pues también es un, una exposición nueva, no un patrón de movimiento nuevo que puede ser interesante. Así que lo dicho. Muchas gracias por estar ahí, echad un vistazo al vídeo y nos escuchamos el próximo lunes con dos nuevos episodios. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!